Ya, mi cumbia suena así sí. uepa, uepa, uepa. now. que la palma sea vida siente Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga a todos, gente. Esto fue un en el Estadio Obras, festejando sus 20 años. Que Dios lo bendiga, gente. Gracias. Chau, chau, chau, chau.